Aló Plinio, buen día Buen día Hernán, buen día Ángeles Buen día, buen día ¿Cómo estás? Eh, vos estás medio abrigado también para, para estar ahí en esa parte de Brasil, ¿no? Sí, aquí está, yo creo que es el día más frío del año Ah, sí y Es Estamos el frío igual. que llega ahí del sur Mirá vos Estamos igual entonces Mira vos Bueno, hay tema, mucho tema para conversar, Plinio. Por supuesto, si te parece, empezamos con este cambio que hubo de ministro de Minas y Energía en Brasil. Sobre todo lo que más ha impactado han sido las declaraciones que hizo el nuevo ministro. Apenas asumió está hablando de privatizaciones. Sin duda alguna, no es ya el yo creo que es el segundo ministro, el tercer presidente de Petrobras. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es el precio de la benzina y del diésel. ¿no? El, eh, en algunos lugares el precio ahora llega a 10 reales, cuando hace cuatro años atrás estaba en 2,5, para que tengan la dimensión de cómo esto se multiplicó. ¿Por qué los <tose> precios crecen? Porque hay una política de precios en Petrobras... que eh, atrela el precio interno a la variación del precio internacional. Con la guerra, el precio del petróleo subió y esto todo se transmite automáticamente aquí en Brasil, potencializado por la devaluación del real. Entonces, este es el problema. ¿Por qué, eh, ¿por qué el gobierno no controla el precio de la benzina? Porque no quiere. tiene todos los instrumentos posibles. La Petrobras es una empresa estatal porque, eh, aunque muchas acciones hayan sido vendidas, perdón, eh, la, la la mayoría de los de las acciones con poder de voto es del Estado brasileño y por lo tanto el, el Estado brasileño tiene control sobre el Consejo. Administrativo de la Petrobras, que es quien nombra el presidente. Entonces, de nada vale cambiar el presidente si no se cambia la política. Lo que hace Bolsonaro es una política, es una, digamos, una politiquería de sinvergüenza, porque él dice: Mira, no, no tengo nada a ver con esto. No, él tiene a ver. Y en el momento de optar, si pone un presidente que hace la. la la política para maximizar la, los lucros de la empresa o para mejorar la vida de los brasileños, Bolsonaro no no tiene ninguna excitación. Él hace la política para los accionistas y internamente dice, no, pero yo no tengo lo que hacer. Claro que tiene, del punto de vista legal no habría ningún problema. El hecho es que en los últimos años Petrobras... es la empresa que tiene más récord de, de lucro entre las petroleras del mundo, sí. este lucro se distribuye a los accionistas, siquiera se, se hace fondo para inversiones, entonces, esto es el problema real. Claro. ¿Cómo, ahora sobre la, la, la declaración del nuevo presidente que quiere privatizar? Esto es campaña política. ¿Cómo Bolsonaro está desesperado porque en el voto no va a ganar, muy difícil que gane por el voto, no es imposible, pero es bastante difícil. Entonces, él necesita de mucha plata, de mucha condescendencia de la burguesía. Y él logra esto ofreciendo negocios. Y el negocio de la Petrobras es un tremendo negocio. Para que tengan una idea, el lucro de la Petrobras es mayor que el lucro acumulado de los cuatro mayores bancos brasileños. Uh -huh. O sea, Petrobras es una mina de oro. Y lo que hace Bolsonaro es, si me continúan dando plata, yo les regalo la Petrobras. Uh -huh. no, esto es lo que está pasando, concreto, con Petrobras. Bien. No hay ninguna razón para que el precio de la benzina esté cielo como está aquí en Brasil claro, y Bolsonaro queda como diciendo les pedí que no aumentaran queda defendiendo que no se aumentaran los precios quedó como el bueno, digamos es un cínico total, porque es él, él, él, él, él es el que pone el hombre para aumentar los precios y va a público para decir que le pidió que no aumentaran, no es verdad Él dio luz verde para que el presidente mantuviera esta política porque es la política del capital. Entonces, más una vez se nota que la burguesía brasileña perdió todos los nexos morales con el pueblo brasileño porque permite que este marginal que es el presidente haga una política que es completamente antinacional y antisocial. Claro, y Lula enseguida tomó el tema... para decir que qué mal Bolsonaro no sabe qué hacer con el país. Sí, después de mucha excitación, porque la, la estrategia de Lula es quedarse calladito y que el fruto se caiga de maduro. Pero en este caso Lula sí dio una declaración que no va a privatizar Petrobras, ni Electrobras, ni, ni los bancos estatales, y que es un disparate lo que está pasando. Es una declaración correcta, pero tímida, porque hay que decir que el presidente se, des, se desresponsabiliza de lo que él hace. ¿eh? Es un cínico total. Exacto, exacto. Bueno, también vinculado a temas de la economía, en Argentina están celebrando que Brasil eh, llevó a cero los aranceles a lo que venga del exterior, alimentos que vengan de, del exterior, Y entonces Argentina lo festeja porque va a poder mandar exportar a Brasil. Pero ¿cómo cae esto dentro de Brasil? Nada menos que los alimentos, arancel cero. Sí, yo creo que ahí es el desespero del gobierno con la inflación. Porque toda la política sí. de Bolsonaro es muy desastrosa. Entonces, como la inflación acumulada de los últimos 12 meses aquí en Brasil ya está en 12%, ¿no? probablemente ahora baja un poquito despacio, de, de pero va a bajar un poco eh, el gobierno y, pero la inflación de los alimentos es mayor que la inflación ¿no? ah. y entonces hay un desespero para aumentar la oferta interna esto todo revela el total disparate que es la política económica de Bolsonaro, porque no no no él deshizo la, las políticas de estoque reguladores que existían en Brasil. Entonces, eh, ahora corre atrás de esto. Es una medida, digamos, eh, conyuntural que creo que no va a tener muchos efectos ni para bajar la inflación a corto plazo claro. y, y ni para perjudicar mucho el campo porque el campo ya está totalmente desamparado para los pequeños y medios productores. ¿Y por qué es que suben más los alimentos? ¿Por qué la inflación es más alta en los alimentos? ¿Por esto que estabas diciendo? Es, es más alta en los alimentos por varias causas. Ah. Primero porque Brasil exporta alimentos. Entonces, él dolarizó el precio interno de los alimentos. Eh, Y, y como el, el real Es la moneda que más desvalúa En relación al dólar En el mundo, después del, del rublo eh, Esto se traduce en inflación Esto por un lado Por el otro lado Porque la política de stocks Reguladores Fue completamente desarticulada Entonces Si no hay maíz, falta maíz En fin, el precio se eleva mucho Los especuladores acaban ganando La mano fuerte En el juego, digamos, de colocar precios aquí en Brasil, es básicamente por esto. No es solo el problema claro. de la energía, perdón, del petróleo, pero también de la energía eléctrica, ¿no? Entonces hay varios shocks de precios que responde por qué la inflación es de los alimentos es particularmente alta. Sí, estaba leyendo algunos datos de, de publicaciones de la economía de Brasil. que dice que eh, prácticamente 8 de cada 10 productos que componen el índice de precios al consumidor amplio, el, el indicador IPCA, eh, eh, han subido ¿no? en los últimos meses, digamos, se ha, han llegado al alza de precios, dicen algunos portales de economía, Plinio. Sin duda, no, yo no tengo ahora el número en la cabeza, pero... Eh, El costo de vida, o sea, el, los precios que componen la canasta básica de, de alimentación de la población eh, está corriendo más o menos a 20%. Como el desempleo es altísimo y, el, y la disminución del salario también es significativa, la, la, las familias sienten el impacto de una manera brutal y esto se revela. Se materializa en el hecho de que más de la mitad de la población brasileña eh, pasa por inseguridad alimentaria. O sea, no sabe si va a comer en los próximos días. Más de la mitad de la población brasileña. Eso va a ser una carga pesada en, en lo electoral para Bolsonaro, ¿no? Eh, es, sí, sin duda alguna sí. Pero tal vez no sea. Eh, hay que tomar una cierta prudencia, como discutimos la semana pasada, para no apostar solamente en la degradación de Bolsonaro en la opinión pública. Uh -huh. No hay duda que Bolsonaro es el peor presidente. Yo creo que del mundo. Yo, yo sé que los brasileños tienen manía de decir que todo aquí es el mayor del mundo. Pero en el caso del presidente, creo que no me equivoco. No es entre los peores del mundo. Pero eh, la verdad es que la burguesía le da a, a Bolsonaro mucha libertad para manipular la política y, lo, y las elecciones. Y esto es siempre un riesgo. Le doy un ejemplo. ¿no? Un partido de Peñarol con Nacional, pero mm. sin querer provocar polémicas, no, ¿no? No. y dividir Uruguay, que es un país hermano. Pero el árbitro le permite que uno de los, de los los equipos, digamos, nacional, haga lo que quiera. Entonces, es claro que es, que es un juego difícil, ¿no? Por mejor que sea el otro equipo, no va a ganar. Uh -huh. Pero, claro que el ejemplo se puede invertir y el árbitro eh, está favoreciendo a Peñarol porque no quiero dividir un país <risa> tan bonito como es Uruguay. No sé si entendieron. Sí, sí, ¿Sí? Claro, claro. Como Maru, tiene mucha... libertad para abusar de todo, para ir, no respetar las leyes, esto le da un poder en las elecciones fuertísimo, incluso el poder de decir, si yo pierdo es porque la elección no fue justa y por lo tanto yo voy a dar un golpe. Estaba leyendo algunos que recordaban en todo lo que se dice en las redes de la economía Eh, algo que dijo el ministro Guedes, eh, que es el ministro de Economía, ¿no, Plinio? Precisamente, de Hacienda. Sí, es un marginal que está como ministro de Economía. <ríe> sí, un marginal, sí, claro. eh, porque dijo, cuando entro al supermercado la gente me agradece, dijo hace unos, algunas no. semanas. Ya, ya, esto es una broma. Pablo Guedes es un especulador que quedó millonario claro. con... Con operaciones que son incluso fraudulentas y están siendo varias, varias investigadas. Cuando él dice eso es un disparate con la gente que está pasando hambre claro. y mucha dificultad. Y, y es nada, la verdad es que basta caminar por Sao Paulo, en el centro de Sao Paulo, para ver la tragedia social que estamos viviendo aquí. Ahora, en ese panorama, no eh, me pregunto si entra también. Esa realidad que vos describías este, y que coincidían otros amigos brasileños con los que hablamos de que Lula quiere hacer una campaña sin, sin agitar mucho la calle, ¿no? Eh, ¿Tampoco se refleja esta situación en movilizaciones, no sé, a nivel de trabajadores, de, de, de la gente afectada precisamente por esta realidad? ¿No, ¿No hay una reacción en ese sentido tampoco? No, Hernán, hay muchas reacciones y mucha lucha. aquí en Brasil, lucha de los indígenas, lucha de las mujeres, lucha de la, la población ¿no? negra, del, del pueblo negro, hay, hay lucha por todos los lados, de los trabajadores del, del gobierno federal, de los profesores públicos, de la república. pero lo que no hay es la unificación de estas luchas y un norte político. Esto claro. es lo que no hay. ¿Por qué no hay? Porque los instrumentos, los trabajadores no hacen política como todos sabemos directamente uh -huh. él necesita instrumentos, como la burguesía necesita instrumentos, necesita uh -huh. partidos, necesita medios de comunicación no no se hace la lucha sin mediaciones y estas mediaciones fueron todas controladas por el PT y la política es nosotros vamos a desmovilizar la gente ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque es así que la burguesía pide. Volviendo a la metáfora del fútbol, ¿no? Es más o menos como en, en las elecciones del 18, el árbitro vino y dijo, mira, Maradona fuera, o sea, Lula está fuera. Mm. Bueno, en esta dijo, bueno, Lula puede volver, juega, pero no puede entrar en esta área del mm. juego. Si va mucho a la punta izquierda, le damos un cartón amarillo. Usted tiene que jugar aquí, en la defensa entonces esto es lo que hace de hecho la burguesía él conduce la campaña de Lula y por esto no hay grandes manifestaciones pero si el PT liberara yo estoy seguro que las manifestaciones serían monumentales porque recién tuvimos una manifestación Lula fue a Unicamp uh -huh. y reunió un mundo de gente pero un mundo de gente ¿no? pero esto no se dio noticia, el propio PT no lo notició, ¿no? entonces sí hay ganas de ir a la calle, pero no hay, digamos, articulación política para que esto se materialice. Uh -huh. Estaba leyendo, bueno, no lo comentamos, que el, el sábado fue lanzamiento oficial de... de... ...de la candidatura de Lula... ¿no? ...y la confirmación de que su compañero de fórmula va a ser... ...Geraldo Alckmin, el, el ex gobernador de, de San Pablo... Eh, ...precisamente, y alguna prensa recordaba... ...que Lula había calificado en el 2006... ...cuando fue adversario de Alckmin, para, cuando compitió con él... ...como una cosa sosa, comida sin sal... ...lo apodó picolé de yuyu, algo así... Una verdura que no tiene gusto, había dicho Lula de él. Sí, es verdad, él es conocido aquí como picolé y chuchú. Yo no sé cuál sería el equivalente de chuchú, pero la verdad es que es un legumen muy, muy sin, sin, sin gusto, tiene gusto de agua, ¿no? Ajá. Probablemente es muy bueno para la, la salud, todo, pero no es muy, muy rico. Concierto. La verdad es que esto es un escarnio, porque es una broma con una cosa muy seria. ¿no? Geraldo Gerardo Alckmin es un representante de la Opus Dei, no, o sea, o sea, es un miembro de la Opus Dei, uh -huh. un, un representante de los sectores más derechistas aquí de San Paulo, un, un gobernador muy duro con los profesores, ¿no? muy violento con la gente uh -huh. pobre, eh, entonces es esto, pero esto muestra bien cuál es el camino de Lula. ¿No? El camino de Lula es legitimar el golpe contra los trabajadores, el golpe contra la Constitución de 88. Entonces, es una alternativa por dentro del golpe, de legitimación del golpe. Esto uh -huh. es lo que es Lula. Claro que es mucho mejor que Bolsonaro, porque, como dije, Bolsonaro es campeón mundial uh -huh. de malo, pero... Eh, es muy poco para lo que Brasil necesita Claro. Eh, una última cosa eh, estuvo el vicepresidente de Brasil acá en Uruguay no estuvo mucho, estuvo un rato y de las cosas que más se destacaron fue que vino a Uruguay porque no quería asumir como presidente, porque estaba viajando a Guyana eh, Bolsonaro para firmar un acuerdo energético y él tenía que asumir de presidente entonces no porque quiere ser candidato a senador, entonces vino para acá. De todas maneras, acá estuvo reunido con la vicepresidenta de Uruguay, estuvo reunido con varios dirigentes políticos muy representativos y con eh, capitales brasileños que están aquí en Uruguay. Estuvo en una reunión, dice que llegó tarde a ver a la vicepresidenta de Uruguay porque tenía que conversar con empresarios brasileños que están queriendo... invertir más en Uruguay así como que están muy contentos la Aerolínea Azul, Banco Itaú la tienda de ropa Renner Arroceras Saman Frigoríficos Marfrig y Minerva o sea, hay una cantidad de capitales brasileños que ya están instalados acá y que ahora dicen que quieren invertir más Mira, Mourão es literalmente un cero a la izquierda o sea, <risa> No tiene sí. ningún papel, es un imbécil completo. Perdóneme la, la, la contundencia, pero es lo que le cabe, ¿no? Eh, está haciendo campaña y, y dice cualquier cosa. La verdad es que no hay que perder tiempo con Macron porque no, no, nada. Ah. Eh, eh, al oyente, el oyente no merece esto. ¿no? Sí, es muy un, bien. Es un tonto. Muy bien, pero queda establecido que vino al Uruguay para no asumir como candidato, como sí. presidente, ¿no? Para sí. poder ser candidato. Por la, sin duda, porque la ley brasileña dice que si eres candidato sí. tienes que desincompatibilizarse de ciertas funciones. Claro. Entonces él no puede ejercer la presidencia. Y como Brasil es un país formalmente muy riguroso, ¿no, Hernán? Siempre la ley la toma al pie de la letra. Claro, claro. Entonces, Hacen estas payasadas. Se ¿no? ¿Cómo es será payasada. la cosa, Plinio, para, para despedirte? Que estuvimos a Bargallosa en estas horas sí. en Montevideo, eh, lamentablemente, no vino sí. medio clandestino, medio premio, secreto, mamá. donde la Universidad de la República, lamentablemente, en la que esa universidad, en la que vos has estado en el Paraninfo, en fin, ahí nos conocimos, le dio el premio honoris causa, el, el premio, el, el, el, el título sí. honoris causa. a Vargas Llosa, que ha declarado en estas horas que entre Bolsonaro con sus payasadas y Lula prefiere a Bolsonaro y todo, toda una una declaración. Dice eso. Díjole. lamentable, lo lamento mucho porque es un escritor magnífico, claro. pero sí. un ser humano muy complicado y reaccionario, lo Me que lo que demuestra que hay una distancia muy grande entre la, la arte y la lucha de clases sí, ¿no? está es del bueno. lado de los reaccionarios y lo demuestra sin vergüenza no sí. tiene idea de lo que es Bolsonaro sí. una lástima que la universidad nuestra lo haya reconocido pero bueno, sí. son estos tiempos así también un abrazo además, Plinio además era, es el lugar donde discursó el Che Guevara ¿no? sí, claro, sí, el Paraninfo allá entre sí. otros Como, lo, como los tiempos cambian, pero van a cambiar otra vez y, y tenemos nuevos Che Guevara ahí en. Eh, Exactamente. En, en el, y de Vargas Llosa nos quedaremos con las novelas nomás, que es lo, lo valioso. Exacto. Un abrazo, Plinio, sí, cuídate yo, del yo, frío. Romario, Hernán, sí. Romario, el jugador decía que Pelé Callado es un poeta. <risa> lo mismo vale para Vargas Llosa. Exactamente. Muy bueno, gran muy escritor, bueno. Gran escritor, muy bueno. Un abrazo, Plinio, hasta la semana próxima. Fuerte abrazo, siempre un gusto hablar con ustedes. Chao, chao. chao. Hasta luego.